hoy nos enteramos que pusieron una leyenda eh, que decía mural en reparación en memoria de y pusieron el nombre del artista que lo pintó y no de Paco y de Alicia. Lo que yo creo es que no les importa nada porque ya es hasta una burla esto porque ya desde que lo blanquearon hasta que ahora ponen que es en memoria del artista que lo pintó en vez de, de Paco y de Alicia, bueno ya no sé qué más contarles, ¿no? ¿Qué, qué, qué más nos puede llamar la atención de que haga esta gente. ¿no?